es jueves eh, 3 de noviembre hoy tendremos un día muy nuboso pero sin lluvia sin precipitaciones y el viento de poniente elevará las temperaturas alcanzaremos una máxima de 26 grados en estos momentos el termómetro de tele indica que tenemos 17 con 3 grados de temperatura y este jueves ...pues esperamos la visita del presidente de la Generalitat, Chimo Puig... ...vendrá a Elche a presentar de forma oficial... ...su apoyo a la candidatura ilicitana para albergar... ...la sede de la Agencia Espacial Española... ...ha tardado, desde que el alcalde anunció su intención... ...de apuntarse a esta carrera espacial... ...han pasado semanas y tras ver que no hay otra ciudad... ...que lo haya pedido en la Comunidad Valenciana... ...ahora puede sin miedo a crear rivalidades confirmar su apoyo... A la candidatura de Elche nos preguntamos qué hubiera pasado si Alicante, Valencia o Castellón hubieran decidido apuntarse a este reto. En fin, hoy tendremos a Puch en casa y a la consellera de Innovación, por lo que preguntaremos qué promesas de las realizadas en Elche se han incluido en los presupuestos autonómicos de 2023. Además hoy les contaremos que las obras del Art del rastro y en el barrio de la Zapatillera ya han concluido. El huerto se ha abierto al público y desde la Asociación de Palmereros lamentan que no se haya rehabilitado un huerto. Denuncian que solo se ha utilizado a las palmeras para introducirlas de nuevo como una planta ornamental en una plaza con, con cemento. Y el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de Londo, Vicent Sansano, reclama a la Consejería y al Ayuntamiento que actúen contra las empresas que están cultivando de forma ilegal en Carrizales, incumpliendo todas las ordenanzas y planes de protección, poniendo en serio peligro por contaminación a los acuíferos y caudales del humedal que tiene los dos embalses en estos momentos desecados tras el brote de botulismo registrado el pasado mes de junio. Y el Instituto de la Torre Taba a ofrecer formación profesional dirigida al oficio de palmerero. A partir del próximo curso, el 20% del grado en jardinería estará dedicado a la formación de palmereros. Y en la crónica deportiva, el Eche Club de fútbol tiene dos finales antes del parón liguero por el Mundial, este sábado en Valladolid y el próximo martes en casa frente al Girona. Y según Gerard Gumbau, si no se ganan los dos encuentros, el equipo estará muerto. Y sobre Almirón, el entrenador pesa el ultimátum. Si no se gana, llegará su destitución.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 Pues comenzamos nuestro relato informativo contándoles que las obras para recuperar el Or de Rastoy en el barrio de la Zapatidea ya han concluido. La zona verde se ha abierto al público, todavía no se ha inaugurado y ha recibido pues las primeras críticas de la Asociación de Palmereros. Su presidente Antonio Bretons ha señalado que no se ha recuperado un huerto tradicional de palmeras y que se ha vuelto a colocar ejemplares sobre cemento, lo que pone de manifiesto la necesidad de aprobar un plan director para fijar cómo se debe actuar sobre el palmerero ...palmeral... ...según Brotons... ...la nueva ley del palmeral... ...sigue sin desarrollarse... ...tras un año... ...desde su aprobación... ...mientras que el palmeral... ...está... ...en coma vegetativo. En un huerto, un jardín... ...que eso en mi opinión no es un huerto... ...es un jardín... ...porque yo sé lo que es un huerto... ...porque llevo 35 años trabajando la palmera... ...y vengo de una familia de palmereros... ...que han vivido toda la vida en huertos... ...es lo que he hecho... ...esa actuación... ...es hacer un jardín... ...y colocar unas cuantas palmeras más... ...dentro de este jardín pero no una rehabilitación de un huerto. Pues hay novedades en cuanto a la formación de palmereros. En Elche, la Torreta ha comenzado su andadura como centro integrado de formación profesional y a partir de ahora tan solo va a impartir grados de ECP, por lo que deja de ser un instituto de secundaria y de bachillerato. Es una noticia que nos cuenta hoy. Iciar Martínez, muy buenos días. Buenos días, Ros. La Torreta ha comenzado su andadura como centro integrado de formación profesional, por lo que deja de ser un instituto de secundaria y bachillerato, lo que ha sido durante 40 años, para ofrecer únicamente FP. En la voluntad de ampliar la formación, el grado de jardinería ofrecerá a partir del curso que viene formación cualificada para palmereros. El 20% de la formación del grado de jardinería estará destinado a formar a estos palmereros de manera profesional. Esta novedad entrará, como digo, a partir del curso 2023-2024 y el objetivo es que más a largo plazo haya un grado medio específico de palmerero con el que formar profesionalmente eh, a este. Estos palmereros que garanticen el mantenimiento del palmera, el patrimonio de la humanidad. Entre 2019 y 2022 ha aumentado un 30% el número de alumnos de FP en centros públicos. Dice el alcalde que ahora mismo hay 6.500 alumnos de FP en Elche y de las 27 familias profesionales que existen en la ciudad se imparten 24. Referida a una flexibilización de lo que ya hay, de lo que ya existe, eh, hacer alguna flexibilización, algunos cambios que nos permitan ...que ya existan o aparezcan o formemos... ...a profesionales relacionados con el cultivo de la palmera... ...y luego la vía por la que nos decantamos nosotros... ...que es a más largo plazo... ...que ya sería a través de un curso de especialización... ...o en su caso si viéramos que es posible... ...a través de un ciclo formativo de grado medio". Y después de escuchar al director de la Torreta... ...José Andrés Gutiérrez... ...también el alcalde aplaudió esta iniciativa se puede incluir un 20% de formación vinculada a todas las labores asociadas al oficio de palmerero que permitirían el que eh, se dispusiera de eso de ese ciclo formativo con conocimientos específicos de palmerería. Lo, lo cual, dicho desde una perspectiva práctica, significa abrir la posibilidad de que los alumnos y alumnas puedan estudiar una titulación que cualifique profesionalmente para ser palmerero. Y siguiendo con las declaraciones del la alcalde, ayer se le preguntó sobre el Palacio de Congresos, el nuevo proyecto y las negociaciones con la Diputación y afirmó que ya se encuentra muy avanzado el expediente de expropiación de la superficie. Acabo la modificación presupuestaria, cuando ella culmine, cuando se produzca y culmine con, con los plazos de exposición pública y tengamos la disposición, disponibilidad de los recursos, formalizaremos la, el trámite de avenencia, la expropiación, pagaremos y tendremos los terrenos. Por lo tanto, el Ayuntamiento está cumpliendo, entiendo que la Diputación está también cumpliendo con su parte, y si se cumplen estas previsiones, durante... Como dije eh, en la comparecencia de eh, mayo de 2022, junto con el presidente de la Diputación, me comprometí a que todo el trámite de expropiación forzosa se cumpliría en 2022 y se va a cumplir en 2022. Y seguimos hablando de medio ambiente. Todos los colectivos que forman parte de la Junta Rectora del Parque Natural del Hondo han pedido a la Consejería y al Ayuntamiento que sean valientes para combatir a las empresas que están realizando de forma ilegal una agricultura intensiva en Carrizales. El presidente de la Junta Rectora, vicen Sansano, ha asegurado que desde hace un año las empresas continúan con su actividad utilizando fertilizantes y otros productos que están contaminando acuíferos y todo Lo que pedimos ahora es tanto al ayuntamiento como a la consellería es pues que sean valientes en la defensa de los intereses de la ciudadanía y que, y que no permitan estos atropellos porque esto eh, son ya digo es una agricultura intensiva que produce productos produce productos eh, agrícolas de muy buen aspecto muy que entran muy bien por los ojos muy bien envasados eh, que nos venden por las cadenas de, de supermercados, pero que son productos de muy bajo de muy baja calidad alimentaria. ...y en cuanto al estado del Parque Natural de Londo... ...ha señalado que los dos embalses se han desecado... ...tras el brote de botulismo de este verano... ...en el que se ha producido una mortalidad del 2% de las aves... ...a pesar de este brote que se atajó de forma muy rápida... ...y también de la amenaza de estas empresas... ...de cultivos intensivos... ...la nidificación de este año ha sido muy buena. El de septiembre, que es el último que tenemos... A pesar de que, del brote de utilismo y de, de que hemos podido desecar los embalses para, por, para también para controlar las especies invasoras, pero a pesar de eso teníamos casi 26.000 aves censadas, que no son las que hay, son las que se vieron ese día, que se hizo el centro y, y eso es muchísimo, eso es como cuatro veces más de lo habitual. Y continuamos hablando ahora de un cultivo estrella, la granada, porque Alaska es la imagen de la nueva campaña de la granada mollar de Elche. La artista española destaca en el vídeo las cualidades de esta fruta con denominación de origen protegida, su especial relación con ella y también con la ciudad, donde incluso llegó a estar empadronada hace años. Nos cuenta esta noticia Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Alaska es la protagonista de la nueva campaña La Reina de Todas las Granadas... ...que ha puesto en marcha la denominación de origen protegida de la Granada Mollar de Elche. En el vídeo aparece como toda una reina la de la movida, contando las características que te convierten en reina... ...y que van más allá de tener una corona, como es el caso de la Granada Mollar. La artista destaca las cualidades especiales de esta fruta como su personalidad... ...su buen interior, el territorio donde se cultiva su particular color exterior o su autenticidad... ...ya que es la única granada del mundo con denominación de origen protegida. Para la propia Alaska esta fruta tiene mucho significado. Además, ha destacado su especial relación con Elche, donde incluso llegó a estar empadronada. Para el presidente de la DEO, Francisco Oliva, Alaska es la persona idónea para defender este mensaje... ...y la importancia que tiene la granada Mollar de Elche. Me sorprendió muchísimo porque para mí la granada tiene mucho significado... ...en la mitología griega, el mito de Perséfono... ...y los granos de granada que se toma y entonces puede volver al mundo... ...el renacer, la primavera, la vuelta a la vida... ...todo eso simboliza la granada... ...y yo en mi biblioteca tengo un cuadro maravilloso de una granada... ...por ahí ya estaba yo convencida... ...y luego que tenga una denominación de origen... ...que sea de Elche... ...Elche es un, una localidad que yo adoro... ...yo he estado empadronada en Elche... ...porque tuve un novio ilicitano... Eh, ...y estuve muchos años visitando la ciudad... ...y adoro Elche y adoro a las personas de Elche... ...y, y siempre que puedo eh, estoy allí... ...acabo de estar en el huerto del cura, por ejemplo". ...pues la Concejalía de Desarrollo Rural... ...va a impulsar unas jornadas infantiles... ...para promocionar la granada mollar... ...se llevarán a cabo mañana viernes... ...en la Plaza de Baix... ...y el sábado en la Plaza de Castilla... ...con talleres de cocina... ...manualidades y gincanas... ...para los más pequeños... ...el concejal del área, Felipe Sánchez... ...asegura que estas actividades... ...son una herramienta para acercar la granada... ...el producto estrella que se cultiva en el Camp de Elche... ...a los más pequeños... ...de la familia. y elche mmm, prevé reducir 800 toneladas de dióxido de carbono al año... ...gracias a los trabajos de modernización de las paradas del bus. Al mismo tiempo se quiere garantizar el acceso universal... ...al transporte público y aumentar la velocidad de las líneas. La última actuación se ha llevado a cabo en la avenida Pedro Juan Perpiñán. Allí estuvo ayer la concejal de movilidad para... ...anunciar estas intenciones, la escuchamos. Lo que respecta a la velocidad comercial... ...lo que conseguimos haciendo la parada en carril... ...es que el autobús no tenga que maniobrar... ...y por tanto, se reduzca mucho el tiempo en hacer esa parada... ...y además tiene menos afección al tráfico en general... ...porque en, siempre de manera habitual... ...pues teníamos al autobús con vehículos mal aparcados... ...que no podía hacer bien la parada... ...y eso acaba teniendo una afección en el resto del tráfico... ...que ahora lo que hacemos también es reducir en horario. y respecto la sequía que se está sufriendo en buena parte del país... ...por la falta de precipitaciones... ...es uno de los efectos del cambio climático... ...y en esta zona preocupa que tengamos... ...uno de los otoños más secos de los últimos años... ...a la vista de las temperaturas tan elevadas... ...que seguimos registrando... ...la ciudad por eso cuenta con un plan de emergencias... ...ante situación de sequía para minimizar los efectos... ...el plan es de la empresa IWES de Elche... ...y la Confederación Hidrográfica del Júcar... ...actualmente nos encontramos en una situación situación de riesgo de desabastecimiento. Por ello, se han priorizado las medidas orientadas a evitar pérdidas de agua e incentivar el uso responsable por parte de la ciudadanía. Este plan de emergencias recoge la reducción progresiva de los litros de agua por habitante, a pesar del incremento de la población. De 2005 hasta 2019 se redujo, ...un 14% el consumo... ...además la demanda del agua en Elche... ...es eh, principalmente por uso doméstico... ...en un 75% seguida del consumo municipal... ...en colegios, jardines o centros sociales... ...un 8% del total va destinado a industria... ...y un 7% es por uso comercial o de servicios. Y seguimos con más asuntos. Nos trasladamos ahora hasta el camino de Daimés, cerca de la pedanía de La Marina, porque allí el Partido Popular se ha hecho eco de las denuncias de los vecinos de un grupo de vecinos que exigen una intervención urgente de los caminos. Según el portavoz popular Pablo Ruiz, en esta última en este último mandato municipal, el gobierno local ...se ha desentendido de su mantenimiento y conservación... ...sin ninguna explicación para Ruth Noer de Recibo... ...que lo que antes era un espacio cuidado... ...a día de hoy, esté abandonado. Unos vecinos que están eh, desesperados... ...y que reclaman y exigen al Gobierno municipal... ...una intervención urgente en este vial, en este camino... ...que comunica y que cierra toda esta urbanización... ...es muy paradójico que hasta hace siete años el propio ayuntamiento intervenía, el propio ayuntamiento mantenía el camino, el propio ayuntamiento cuidaba, el propio ayuntamiento era el que se hacía cargo por ser un camino público de la situación de este espacio, pero desde hace unos años, en estos últimos en esta última legislatura, el equipo de gobierno decidió desentenderse. Y anoche comenzó el servicio de recogida de residuos orgánicos... ...en la zona del río Antonio Machado y la avenida de la Libertad... ...precisamente desde hace días... ...ya se pueden ver instalados los contenedores marrones en las calles... ...hoy será el turno de las pedanías como Perleta, Balsares y Valverde... ...en este contenedor sólo pueden depositarse restos de comida... ...café, cáscaras de huevos, tapones de corcho o papel de cocina... Y en la página de sucesos por desgracia tenemos que contarles el accidente mortal que se produjo ayer tarde en el centro de la ciudad y en el que se vio implicado un camión de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza sobre las cuatro y cuarto una mujer de 62 años falleció al ser arrollada por el camión en la calle Filé de fara a la altura del carrer ángel hasta el lugar se desplazó una unidad del samo cuyo equipo médico solo pudo confirmar su fallecimiento pertenecía a la comparsa de estudiantes de la asociación feste de moros y cristianos. Y por otro lado, el pasado 22 de octubre, la policía local detuvo a un adolescente de 15 años por robar a dos menores amenazándolos con una navaja en la feria de San Andrés. Las víctimas del robo fueron dos menores de 13 y 14 años, quienes alertaron a la policía. Y también uno de los padres fue quien localizó al ladrón. Los agentes consiguieron detenerlo, primero lo trasladaron al centro de salud y después a dependencias policiales, aplicando así el protocolo, ...para los menores que cometen delitos. Y hoy, representantes sindicales de comisiones obreras... ...y de otros sindicatos de El Che y Comarca ...salen en autobús hacia Madrid... ...para participar en la movilización prevista... ...en la Plaza Mayor a las 12 del mediodía... ...para continuar reclamando un aumento generalizado... ...de todos los salarios. Aunque el incremento de los precios se haya moderado... ...la inflación sigue siendo... ...muy alta, de casi el 9%, y los alimentos se han encarecido en casi un 15%, el mayor aumento de la historia. El repunte de los tipos de interés y un mayor coste de la vivienda está provocando una considerable pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Por eso, los sindicatos acusan al empresariado de bloquear el desarrollo de los convenios colectivos para no subir los salarios. Por ello, las movilizaciones como las de hoy continuarán para defender el crecimiento... ...de los salarios. Y por otro lado, ayer el Ayuntamiento y la protectora... ...Vaix Vinalopó firmaron por primera vez... ...un convenio de colaboración... ...por el que de las arcas municipales saldrán 7.000 euros... ...con el objetivo de ayudar a esta entidad... ...a continuar con las campañas de concienciación... ...contra el abandono y el maltrato animal. Escuchamos a Laura Jiménez... ...responsable de la protectora Vais Vinalopó. Continuar, como bien decía 27 años llevamos trabajando, empezamos eh, bueno pues con unos recursos muy limitados. A día de hoy estamos eh, terminando de construir un albergue en propiedad que hemos autofinanciado y que esto eh, nos va a dar eh, las bases para comenzar a trabajar desde, desde la base de lo que creemos que es el problema, que es la concienciación. ...pues en el marco de este convenio... ...el sábado 12 de noviembre... ...se llevará a cabo la primera jornada de bienestar animal... ...escuchamos a la concejal de Sanidad, Mariola Galeana... ...anunciamos esta celebración de una jornada... ...en la cual habrá nueve conferencias... ...de carácter multidisciplinar... ...relacionado con el bienestar animal... ...en todas sus facetas... ...Yelche acogerá a partir del próximo jueves... ...el Jazz Press Festival... Tras de, ...a partir de este jueves... ...el Jazz Press Festival... ...tras el éxito del Festival del Jazz de este verano... ...la ciudad acoge... Eh, ...este certamen que combina actuaciones con una parte más didáctica materializada en conferencias de críticos musicales. Los días 10 y 11 se presentarán los los discos Contrafax y Camina de Dani Pérez y Carmen Vela. El festival combina conciertos y charlas para dar a conocer el mundo del jazz de una manera más didáctica y para expandir ...este registro musical... ...esta es una de las actividades... ...que ha organizado la Universidad Miguel Hernández del Che... ...con motivo de su 25 aniversario... ...y en colaboración con Visite Elche... ...la Concejalía de Turismo... ...escuchamos a Carles Molina. Nosotros como Visite ...en este caso como turismo... ...hemos decidido colaborar en el festival... ...porque por la importancia... ...por la singularidad de esta propuesta... ...que nos ha hecho la, la productora y bueno, que cuenta también como con otros eh, proyectos dentro de Mediterrani Music, que es una marca de turismo de Comunidad Valenciana, de festivales y música con la que, en fin, pues estamos eh, muy alineados y que buscan dar una excelencia y profesionalidad a los eventos, pues importante impacto turístico. Y más asuntos vecinos del Raval, junto al Museo Paleontológico, han convocado el cuarto concurso de dibujo Raval Jurásico, y además desde el MUPE han hecho balance del taller de maquillaje del Dino Halloween, que se ha ofrecido al alumnado del curso de Estética del Centro Integrado de Formación Profesional La Torreta. Y terminamos con un reconocimiento. Cardiología del Hospital General Universitario de Elche ha obtenido el Premio Nacional al Mejor Caso Clínico que fue presentado en el Congreso Nacional de Enfermedades Cardiovasculares. El premio refleja la capacidad de este hospital y del compromiso de las diferentes especialidades para llegar a un diagnóstico complejo, además de la importancia de impulsar la investigación médica.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 locos. No normal? seáis innovadores. Hay que renunciar Conformaos. a... Algo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo Sanyón Corando el SUV de nuestros sueños totalmente renovado, puntero la seguridad y un precio sin competencia Nuevo Sanyón Corando decían que estábamos locos. Nuevo Sanyón Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor pide una prueba en sanyonalicante.es o visítanos en el Che y descúbrelo. Seguridad SAS etiqueta eco y ahora hasta 3.000 euros de descuento al cortamotor concesionario San John ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash Todo lo que necesites lo tienes allí Toallas, productos de higiene personal Te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla Un vestuario, porque pues lo tiene todo Incluso sauna y baño turco Y olvídate de la mochila Música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 Canviar de classe mai havia sigut tan fàcil. Ves canviar els teus bons de 250 o 360 euros i renova el teu vell electrodomèstic per un energèticament més eficient. Llamaplats i jugadors... Entra en ElxElectroRenova.es i informa dels establiments adherits. I recorda, tens fins al 7 de novembre. Campanya de la Regidoria d'Eficiència Energètica de l'Ajuntament d'Elx i FACPIME. Este sábado a las 4 menos cuarto de la tarde Retransmisión en directo del partido Valladolid-Elche Vívelo en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca Tele-Elche Televisión Y en el 103.7 es Radio Patrocina Grupo Serrano Automoción Colaboran Comercial persionera Clínica oftalmológica Doctor Soler Masini Cars Águila Bar Talleres del Amo Salones Jackpot Hipo La Fibra Ilicitana Talleres Hermanos bri Eurosistema elche tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, copei Dental Roca, Novo Center, Imed Hospitales, Autosuspensión Eduardo, box Mecánica Reyes, Mister Cripto, Etimed, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agullo Citroen, Ecus, Llorenza Automoción, Restaurante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 Pues un encuentro este que tiene que ganar el Elche si quiere salir de la zona de descenso y tener alguna posibilidad de no descender esta temporada. Es la crónica que nos cuenta hoy Paco Gómez con declaraciones de Gerard Gumbau y de Jorge Almirón sobre el que pesa ya su posible destitución si no consigue una victoria. Muy buenos días Paco. Hola, buenos días. Dos finales para Jorge Almirón y para el Elche Club de Fútbol es lo que se va a jugar antes del parón por el Mundial. El conjunto licitano juega este sábado en Valladolid y el próximo martes en el Martínez Valero frente al Girona. Como reconocía Gerard Gumbau, si no ganan los dos partidos, están muertos. La unión que tenemos allá dentro nos dar la fuerza para afrontar a estos dos partidos que nos quedan antes del parón. Y, y la realidad es que me dueña los dos, si no estar en Mors. Pues se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Lo cierto es que Jorge Almirón sabe que se la juega no se le destituyó en la noche del lunes porque están los dos partidos muy seguidos y son trascendentales, pero el técnico sabe que tiene un ultimátum o saca la mayoría de puntos, al menos cuatro de esos seis en estos dos partidos o será cesado y el club buscará para que el nuevo entrenador, en caso de que llegue tenga todo el tiempo esas cinco semanas por el parón del Mundial para intentar reflotar la nave. Con Jorge Almirón son cuatro partidos sin ganar, sumados a los 16 de su anterior etapa estamos hablando de 20. Sí, si uno lo ve si ve las cosas negativas esto, obviamente estamos estamos liquidados. Yo eh, a ver, el equipo tiene una postura de competir, hoy estuvimos, a ver, siempre con la más cerca de ganar, obviamente nos hacen el gol, es un golpe duro, pero el equipo no bajó los brazos y yo intentando eh, tuvo para empatar. Y bueno, eh, si uno ve la estadística eh, como que estaríamos Sin, sin la posibilidad de competir, pero yo no, no lo veo así. Pues la estadística no engaña ahora mismo el Elche es el único equipo que no sabe ganar, que no ha ganado ningún partido y que se encuentra a seis puntos de la permanencia. Hasta luego. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte. Teleelche Radio Marca 101.4 Tiwán, Taigo, T-Cross, T-Roc, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Tiwán, Taigo, T-Cross, T-Roc, todos tan top. Gama T de Volkswagen, desde 199 euros al mes con my renting Consulta condiciones en Volkswagen.es.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 Querida Julieta, nos escaparemos a una isla desierta, solos, y allí nos casaremos. Sin invitados, sin traje de novia, sin ceremonia. ArriveDerchi Romeo, yo me voy a Fira Novios, el gran salón de las bodas y de las comuniones y de todas las celebraciones. Sí, hasta el último detalle y desfiles de moda nupcial y comunión. Fira Novios, del 4 al 6 de noviembre en Ifa. la emisora de los éxitos activa fm infórmate en 966 22 47 47 o en publicidad puntal comunicaciones puntocom la mejor combinación de éxito la mejor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 Muy continúan las altas temperaturas, hoy la jornada estará marcada por la llegada de un sistema frontal de origen atlántico desgastado, no nos va a aportar precipitaciones, sí que aportará viento de poniente que hará que suban las temperaturas con respecto a la jornada de ayer Hemos tenido una madrugada con intervalos puntuales de nubosidad, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, prácticamente no han bajado de los 17 grados, mientras que en ...del sur del Candel, en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo... ...hemos alcanzado los 14 grados, en buena parte del territorio... ...las mínimas no han bajado de los 16-17 grados. Para esta mañana, ambiente soleado, con intervalos puntuales de nubosidad ...sobre todo de tipo alto, que nos anunciarán la llegada... ...del sistema frontal de origen atlántico, viento en calma de componente oeste... ...y ya por la tarde, con la aproximación y llegada del sistema frontal atlántico... La nubosidad irá en aumento, a ratos tendremos cielos bastante nubosos, viento flojo de poniente y temperaturas que suben con respecto a la jornada ayer. Máximas que aquí en la ciudad podrían superar los 26 grados y en buena parte del territorio es posible que alcancemos los 27-28 grados incluso en alguna pedanía rocemos los 29 grados. Mañana viernes, tras el paso del frente atlántico, ya tendremos una jornada con ambiente más soleado, Seguiremos viendo intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. El protagonista será el viento de noroeste con rachas de más de 40 km por hora y la llegada también de la masa de aire frío que va a provocar un descenso en las temperaturas máximas en torno a los 23-24 grados mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo no bajarán de los 17 grados en la ciudad durante el fin de semana se impone el anticiclón predominio de cielos despejados para el sábado seguirán bajando las temperaturas máximas en torno a los 23 grados el domingo con el viento flojo de poniente de nuevo subirían los valores térmicos hasta los 25 grados. Lunes volverán a bajar. Martes, miércoles, se espera de nuevo otro ascenso de las temperaturas. Por lo tanto, durante los próximos días tendremos una montaña rusa en cuanto a la subida y bajada de temperaturas.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 Ha arribat el moment que encarriles moltes coses. Que encarriles les teues despeses de transport. Que encarriles el teu estrès pel trànsit, per a disfrutar de la ciutat i arribar a temps. Ha arribat el moment que encarriles seriosament el medi ambient i també la teua salut. Encarrila Elx. Agafa el carril bici. Elx 2030. La ciutat verda. Regidoria de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament d'Elx. Los empresarios saben que la diferencia entre el éxito de un evento o el fracaso está en los detalles. Y en temas de catering para eventos corporativos no se la juegan. Confían en el catering de calidad de Pils en Restauración. Porque en pilsen Restauración o hacen tu catering con su estándar de calidad o no lo hacen. Catering Pils en Restauración. Así de simple, así de catering. infórmate en Back to me. a con rosmary alonso la junta rectora del hondo ha reclamado a la consejería del medio ambiente que actúe y frene la proliferación de cultivos intensivos en carrizales porque aseguran que están contaminando las aguas de este Parque Natural del Hondo, refugio de muchas aves. Algunas especies están protegidas, como la malvasía, por estar en peligro de extinción. Pues bien, para hablar de esta reclamación, contamos con el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural del Hondo, Vicenç no Muy buenos días, buen día. Hola, buen día, buenos días. ¿Qué? Eh, ¿Qué denuncia, eh, concretamente, qué denuncian ustedes? ¿Qué han visto ustedes que está ocurriendo con esos cultivos intensivos de Carrizales? Bien, esto fue una cosa que realmente ya denunciamos el invierno pasado eh, desde la Junta Rectora. Y ahora lo que ha ocurrido es que en la reunión de la Junta pues ha salido este tema y hemos elevado una petición al, a la Consellería y al Ayuntamiento para que esto no, no se deje Eh, yo quiero dejar claro que la, la Junta Rectora del Parque Natural del Fondo no está en contra de la agricultura, ¿eh? ni mucho menos. En las reuniones de la Junta asisten regularmente representantes de tres comunidades de regantes, de una organización para el desarrollo rural, algún sindicato agrario, además del sector cinegético, los pequeños propietarios y otros. ¿no? Eh, o sea que nosotros no estamos contra la agricultura, pero sí estamos estamos contra estas prácticas estas prácticas que realmente no son agricultura, son lo que se llama agroindustria, un tipo de agricultura intensiva que está desembarcando en Carrizales, en una zona de Carrizales que es zona de especial protección para las aves, lo que llamamos CEPA, ¿eh? que da cobijo a colonias reproductoras de aves protegidas. Y, y aquí se ha instalado esta empresa sin pedir ningún tipo de licencia y contraviniendo... El, par, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de los Parques del Sur de la Comunidad Valenciana. Allá, sin ningún tipo de licencia, sin ninguna autorización, contraviniendo la legislación, ha arrasado el territorio, sustituyendo la agricultura tradicional por agricultura intensiva, con riego por goteo, cultivo bajo plástico y con grandes dosis de fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera Y que están… Y y qué están notando ustedes eh, en las aguas del parque natural esos fertilizantes esos nitratos de los abonos que se está utilizando en este cultivo intensivo está llegando ya a los azarbes vamos a ver claro que está llegando a los azarbe y, y, y a los acuíferos vamos a ver esto esto no ha hecho eh, esto, esto para empezar para empezar con cuando nosotros hicimos la de invierno pasado la consellería ya abrió un expediente a esta empresa por delito ecológico. ¿eh? Y, y, y en la resolución de este expediente, además de una multa, pues le obliga, obliga a, la, a la empresa a, a restituir el, el estado original del territorio. Es decir, que deshacer todo lo que han hecho y cesar en esa actividad. Y el ayuntamiento, que también lo denunciamos ante el ayuntamiento, lo denuncié yo personalmente en el, el Consejo Agrícola Local y en el Consejo de Medio Ambiente local, eh, el ayuntamiento ya abrió otro expediente eh, por actuación, por construir una gran balsa de riego sin licencia, en una balsa de riego que a los agricultores les cuesta dos años por los trámites y demás. Estos señores llegaron y en tres meses la tenían ahí hecha sin ningún tipo de licencia de nada. Pues el ayuntamiento ya a esta, condena a esta, a esta empresa a, de, a derruir toda esa balsa y dejar el territorio en esta inicial, pero esto se ha producido, pero y esta empresa sigue allá. Eh, siguen con su actividad, no ha habido ningún cese de actividad. Entonces nosotros lo que pedimos ahora, tanto al ayuntamiento como a la consellería, es pues que sean valientes en la defensa de los intereses de la ciudadanía y que y que no permitan estos atropellos, porque esto eh, son, yo digo, es una agricultura intensiva que produce productos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 Que están allá y que no se pueden no pueden luchar con esos precios por tanto pedimos a la administración que sea valiente y que defiende a la gente que está allá uh -huh. que crea economía que crea riqueza para el territorio y que ponga a raya a estas empresas que ni son de elche ni de pueblos de alrededor vienen de lejos Y, y, a, y arrasan, arrasan, vienen con pues, la política. Pues, eh, Vicent, eh, hace unas semanas entrevistamos al presidente de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur y nos estaba diciendo que lejos de eh, poner freno a esta, a esta agricultura intensiva se ha instalado otra empresa más. ¿Ustedes tienen constancia de que está creciendo este tipo de cultivos ahí en el hondo, en Carrizales? Claro que tenemos constancia y por eso pedimos esto, para que se pare, porque el problema... Problema, eh, ya lo que se ha hecho es grave pero el problema es que estas empresas estas veras vienen del campo de cartagena donde hay 14.000 hectáreas de regalidos ilegales que han arruinado el mal menor que lo han lo han destrozado y estas empresas están saliendo de allá y vienen a instalarse a, a, a las carritales ahí y pone y, bueno, y no pararán ahí seguirán con el candás con la vega baja y esto es una amenaza es una amenaza porque ...producen muchos residuos tóxicos... ...que envenenan los acuíferos... ...envenenan los azarbes... ...y eso después repercute... ...sobre los parques naturales... ...sobre el de Londo, sobre la Salina... ...incluso a la misma albufera... de santa ...perdón, a la misma bahía de Santa Pola... ...que puede quedar arruinada... ...como el mal menor... ...esto mismo está ocurriendo también... ...no solo en el campo de Cartagena... ...sino también está ocurriendo en Doñana... ...donde también lo están destratando... ...y en otros lugares... Entonces, lo que nosotros queremos es que esto que está empezando aquí, pues que se pare a tiempo y no tengamos que lamentar dentro de unos años pues la ruina de la bahía de Santa Pola y de nuestros parques naturales y, la, y el Camp Delge, pues como lo están lamentando ahora. En el mar en menor. El y, y, Vicent, eh, el hecho de que ustedes piden que eh, la conseguiría sea valiente, pero tienen herramientas las administraciones públicas para ser valientes. ¿Qué, ¿Qué están pidiendo concretamente ser valientes qué es? Pues que si estas empresas no de, no paren en su actividad pues les pongan otra sanción y que les y si que si no si no restablecen el territorio a, a su a sus estado an, an, anterior, pues que lo haga la administración y que les pase el cargo a ellos, como cuando a un propietario le dicen que que vaya un solar o que limpia un solar, o un edificio que tiene peligro de ruina. Oiga, ¿no lo derruye usted? Bueno, lo vamos a derribar nosotros, pero esto le va a costar tanto. ¿eh? O vamos a limpiar nosotros el solar o vamos a tapiar. Pues lo mismo, que hagan lo mismo con esta empresa. ¿Y ustedes pueden explicar por qué se tarda tanto tiempo en parar esta actividad? Porque estaba hablándome de hace un año con la Ahora, con el cambio de la Consellería de Medio Ambiente, ¿ustedes consideran que podrían, con la nueva consellera, puede parar lo que no ha parado la anterior? No, no no tiene nada que ver esto con quien esté al frente de la consellería. Esto tiene que ver, ver con el procedimiento administrativo. Entonces, esta empresa, esta empresa se, se, yo no sé si lo ha recurrido o no, si ha recurrido la sanción de la, del Ayuntamiento y de la Generalitat o no lo ha recurrido que tampoco me extrañaría que, que ni lo recurren ni piensen recurrirlo, porque pero que hay unos plazos, hay unos plazos judiciales que son largos, son largos y ellos siguen con la actividad, agotan el territorio, eh, eh, lo destruyen todo y cuando ya no puedan más se van a otro lado. ¿eh? Y así vamos. Y esto después tenemos por lo que tenemos. Tenemos pandemias, tenemos cambio climático y tenemos lo que tenemos. y eh, Nos arruinan, ellos se enriquecen. ...arruinándonos al resto. Y en estos momentos, estamos en noviembre... ...empezando el mes de noviembre... ...¿cómo se encuentra el Parque Natural de Londo? Ah, bueno, el Parque Natural afortunadamente... ...se encuentra muy bien. El estado eh, fue, gracias a, a las lluvias de la primavera pasada... ...que fueron extraordinarios... Pues ...hemos tenido un periodo de nidificación muy bueno muy buena a pesar de los problemas que hemos tenido de los brotes de botulismo pero se supo atajar a tiempo y, y, y hemos tenido una buena nidificación y ahora este septiembre pues estamos teniendo el censo el censo digo digo este septiembre porque me quiero referir al censo de septiembre que es el último que tenemos a pesar de que del brote de botulismo y de de que hemos podido desecar los embalses para para, para también para controlar las especies invasoras a pesar de eso teníamos casi 26.000 aves censadas que no son las que hay son las que se vieron ese día que se hizo el centro y, y eso es muchísimo eso es como cuatro veces más de lo habitual o sea que el parque está muy bien o sea tenemos vez, se eh, tenemos los dos embalses total el de Poniente y Levante eh, han sido desecados ¿ya ahora están llenos? no, no, ya no están llenos todavía no, todavía no Todavía no se ha empezado a meter agua pero espero que empiecen ya hoy mañana el de, el de levante eh, está completamente seco y eso es una cosa que yo creo que es la primera vez que veo porque casi seco lo he visto alguna vez pero totalmente seco la primera vez y el y el de poniente pues queda un charco que no se puede eh, de secar por sin eh, por gravedad no y queda allá y bueno y, y allá es donde donde hay una gran cantidad de uh -huh. y pensaron, el hecho el hecho de que se hayan desecado para explicarlo bien a los oyentes es simplemente por limpiar cualquier resto de botulismo de plomo, ¿no? Porque el botulismo sí. se produce por ¿por qué? Por una por una bacteria. El, el, es una bacteria la que la que, que está ahí que está allí y que y periódicamente hay brotes de botulismo este año este año como había muchísimos animales pues el brote fue más fuerte, ¿no? Entonces la desecación pues sí en parte es por por el botulismo, pero fundamentalmente, eh, fundamentalmente es porque nosotros tratamos de eh, reproducir los ciclos naturales de las lagunas mediterráneas, que se desecan o reducen mucho su volumen en verano y luego en el invierno o primavera lo recuperan, ¿no? entonces eso es lo que tratamos de reproducir al mismo tiempo tratamos de controlar el turismoismo y tratamos de controlar la carpa y otras especies invasoras no esto eh, en el hondo no sé lo, con los embalses no se puede hacer siempre ¿eh? con las charcas periféricas sí pero con los embalses son embalses de que son de una comunidad de regantes son embalses de agua de riego Bien. entonces cuando la agricultura lo permite eh, lo permite entonces se hace en este eh, año hemos si tenido la suerte de, poder, de claro. poderlo hacer eh, ten, Tienen garantizados los aportes del, del Segura para llenar ese los dos embalses Vicente, para terminar eh, ¿han cuantificado la mortandad de aves que ha habido por este brote en verano? Pues sí, está cuantificada y están apuntadas, pero no tengo ese dato ahora mismo eh, no tengo ese dato pero bueno, ha sido un Eh, no ha sido significativo, es decir, que no ha sido un gran número. Eh, ahora mismo, a ver si tuviera tiempo ahora a buscarlo, sí, pero pero ahora mismo no no no no recuerdo el número de aves. Bien, pues... No, no... Eh, se han recogido muertas y enfermas. Eh, de las enfermas, una parte se han recuperado y otras no. Eh. Pues esperemos que tarde ese nuevo brote de botulismo que dices que de forma periódica eh, se tiene que sufrir en este Parque Natural de Londo, donde es una zona de especial protección por tener aves que están totalmente protegidas al estar en peligro de extinción. Vicente Sansano, gracias por cuidar de ese gran tesoro que tenemos ahí, en el Parque Natural de Londo. Gracias a ti por interesarte por estos temas de la naturaleza.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 ...101.4. Seis minutos quedan para llegar... ...a las 8 en punto de la mañana... ...vamos a recordar la crónica deportiva... ...Paco Gómez eh, nos está hablando... ...de los dos partidos que le quedan... ...al Elche Club de Fútbol... ...antes del parón de la Liga por el Mundial... ...dos partidos que tiene que ganar... ...frente al Valladolid y frente al Girona... ...y en esa crónica nos recoge... Declaraciones de un jugador, Gumbau, y del entrenador, Jorge Almirón, que está pendiente de un hilo. Su destitución planea sobre él si no hay más victorias, si no hay o no consigue la primera victoria para el Elche. Muy buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. Dos finales para Jorge Almirón y para el Elche Club de Fútbol es lo que se va a jugar antes del parón por el Mundial.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 Son las ocho en punto de la mañana de este jueves 3 de noviembre, hoy tendremos, lo hemos escuchado a Vicente Bordonado, un día muy nuboso pero sin lluvia, el viento de poniente eleva las temperaturas, alcanzaremos una máxima de 26 grados, en estos momentos tenemos 17 grados y medio, según nos indica el termómetro de la estación de Teleilch.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 Y el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural del hondo acabamos de escucharlo, Vicenç Anzano reclama a la Consellería y Ayuntamiento que actúen contra las empresas que están cultivando de forma ilegal en Carrizales, incumpliendo pues todas las ordenanzas y planes de protección, poniendo en serio peligro aseguran por contaminación a los acuíferos y caudales del humedal, que tiene en estos momentos los dos embalses desecados tras el brote de botulismo registrado el pasado mes de junio. Y el Instituto de la Torreta ofrecerá formación profesional dirigida al oficio de palmerero. A partir del próximo curso, el 20% del grado en jardinería estará dedicado a la formación de palmereros y la cantante Alaska es la nueva imagen de la campaña que promociona la Granada Mollar de denominación de origen delche Elche. Y en la crónica deportiva, Paco Gómez nos está contando que el Elche Club de Fútbol tiene dos finales antes del parón liguero por el Mundial, este sábado en Valladolid y el próximo martes en casa frente al Girona. Y según el jugador Gerard Gumbau, si no se ganan los dos encuentros, el equipo estará muerto. Sobre Almirón pesa el ultimátum. Si no se gana, llegará su destitución. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan cuatro minutos de las 8 de la mañana y comenzamos el relato con las obras para recuperar el loar del rastro y, ...en el barrio de La Zapatillera... ...porque ya han concluido... ...la zona verde se ha abierto al público... ...y ha recibido las primeras críticas... ...de la Asociación de Palmereros... ...su presidente Antonio Brotón... ha señalado que no se ha recuperado... ...un huerto tradicional... ...y que se ha vuelto a colocar ejemplares sobre cemento... ...lo que pone de manifiesto... ...la necesidad de aprobar un plan director... ...para fijar cómo se debe actuar sobre el palmeral... ...según brotons la nueva ley del palmeral... ...sigue sin desarrollarse... ...tras un año de su aprobación... ...mientras que el palmeral está en coma vegetativo. En un huerto, un jardín, que eso en mi opinión no es un huerto, es un jardín. Porque yo sé lo que es un huerto, porque llevo 35 años trabajando en la palmera. A la palmera no hay que olvidar que de oasis. A una palmera no le gusta ni el asfalto, ni los adoquines, ni que le ni que le monten un aparcamiento. Entonces, muchas de esas palmeras están ahora, año tras año, le provoca todo eso, una anoxia radicular, las raíces, no puedes respirar, la palmera va perdiendo su sistema radicular, que es su cerebro, las raíces de las palmeras son su cerebro, entonces la palmera se va convirtiendo en una especie de vegetal que no funciona, que no fabrica hojas correctamente, que no se sostiene correctamente y eso va en detrimento de la salud de muchas palmeras.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 El alcalde estuvo en el instituto la torreta para presentar los planes de fp de este centro integrado y se le preguntó sobre el expediente para la expropiación del suelo con el que construir sobre el que construir el futuro palacio de congreso de congresos y esto es lo que dijo.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 acaba de asegurarnos en la entrevista que le hemos realizado aquí en la glorieta que desde hace un año las empresas continúan con su actividad utilizando fertilizantes y otros productos que están contaminando los acuíferos y azarbes todo lo que pedimos ahora tanto al ayuntamiento como a la consellería es pues que sean valientes en la defensa de los intereses de la ciudadanía y que, y que no permitan estos atropellos porque esto eh, son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 ...calidad alimentaria... ...y en cuanto al estado del Parque Natural de Londo... ...ha señalado que los dos embalses... ...en estos momentos están desecados... ...tras el brote de botulismo de este verano... ...en el que se ha producido una mortalidad... ...del 2% de las aves... ...a pesar del brote... ...y de la amenaza de estas empresas... Eh, ...la nidificación de este año... ...ha señalado el Vicente Sansano... ...que ha sido excelente... ...enso de septiembre... ...que es el último que tenemos...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 Yelche prevé reducir 800 toneladas de dióxido de carbono al año gracias a los trabajos de modernización que se están llevando a cabo en las paradas del autobús urbano. Al mismo tiempo se quiere garantizar el acceso universal al transporte público y aumentar la velocidad de las líneas hacerlas más eficaces y más rápidas. La última actuación se ha llevado a cabo en las paradas que están situadas en la avenida Pedro Juan Perpiñán. Allí estuvo ayer la concejal de movilidad y esto es lo que dijo.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 ...la Confederación del Júcar... ...actualmente nos encontramos... ...en una situación de riesgo de desabastecimiento... ...nos aseguran... ...se han priorizado por ello... ...las medidas orientadas a evitar pérdidas de agua... ...e incentivar el uso responsable... ...por parte de todos nosotros... ...este plan de emergencia recoge además... ...la reducción progresiva... ...de los litros de agua por habitante... ...a pesar del incremento de la población... ...desde 2005 hasta 2019... ...se ha reducido ese consumo... un 14 ciento además la demanda del agua en elche es mayoritariamente por uso doméstico es un 75 por ciento seguida del consumo de colegios jardines centros sociales industria y por último por uso comercial o de servicios ...y nos trasladamos ahora hasta el camino de Daimés... ...porque cerca cerca de la pedanía de la Marina... ...porque allí el Partido Popular se ha hecho eco... ...de las denuncias de un grupo de vecinos... ...que exigen una intervención urgente de los caminos rurales... ...porque están en muy mal estado... ...según el presidente Pablo Ruz... ...en este último mandato el equipo de gobierno... ...se ha desentendido del mantenimiento de los mismos. Unos vecinos que están eh, desesperados...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 Y abrimos la página de sucesos. Por desgracia, tenemos que contarles el accidente mortal que se produjo ayer por la tarde en el centro de la ciudad, en el que se vio implicado un camión de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza sobre las cuatro y cuarto de la tarde. Una mujer de 62 años falleció al ser arrollada por el camión en la calle Filet de Faro, a la altura del Carrera Ángel en la revisita de Espontos. Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo pudo confirmar su fallecimiento. La víctima pertenecía al mundo festero, a la comparsa de estudiantes de la Asociación de Moros y Cristianos.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 Y hoy representantes sindicales de Comisiones Obreras de Elche y marca salen en dos autobuses hacia Madrid para participar en esa movilización convocada en la Plaza Mayor a las 12 del mediodía para reclamar una subida salarial. Aunque el incremento de los precios haya moderado, la inflación sigue siendo muy elevada, los alimentos se han encarecido y el repunte de los tipos de interés y un mayor coste de la vivienda está provocando pues una considerable pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Por eso los sindicatos salen ...a la calle y continuarán con las movilizaciones... ...ya que acusan al empresariado... ...de estar bloqueando el desarrollo... ...de los convenios colectivos. Y por otro lado, ayer el Ayuntamiento... ...y la protectora Vais Vinalopó... ...firmaron por primera vez... ...un convenio de colaboración... ...por el que de las arcas municipales... ...saldrán 7.000 euros... ...para ayudar a esta entidad a continuar con sus campañas de concienciación... ...y sensibilización contra el abandono y el maltrato animal. Escuchamos a Laura Jiménez, responsable de esta protectora. Continuar, como bien decía, 27 años llevamos trabajando... ...empezamos eh, bueno pues con unos recursos muy limitados...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 Y a partir de la próxima semana se desarrollará el Jazz Press Festival, que combina actuaciones con una parte más didáctica, materializada con conferencias de críticos musicales. Los días 10 y 11 se presentarán los, di los discos de Dani Pérez y Carmen Vela. El festival combina, además, conciertos y charlas para dar a conocer el mundo del jazz de una manera más didáctica y para expandir este registro musical. Está organizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche con motivo de su 25 aniversario y además cuenta con la colaboración de Visit Elche de la Concejalía de Turismo. Escuchamos a Carles Molina. Nosotros como Visit Elche en este caso como Turismo hemos decidido colaborar en el festival porque por la importancia y por la singularidad de esta propuesta que nos ha hecho la la productora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 Y terminamos con un reconocimiento. Cardiología del Hospital General de elche obtiene o ha obtenido el Premio Nacional al Mejor Caso Clínico que fue presentado en el Congreso Nacional de Enfermedades Cardiovasculares de este año. El premio refleja la capacidad del hospital y el compromiso de las diferentes especialidades para llegar a un diagnóstico complejo, además de la importancia de impulsar la investigación médica.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 Vox Mecánica Reyes, Mr. Crypto, Etimed, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroen, Ecus, Llorenza Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford,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 Pues estamos a apenas dos minutos para las ocho y media, ya tenemos con nosotros a Paco Gómez, muy buenos días. Hola Rob, buenos días. ¿Cómo está el Elche? Eh? Qué mal, qué mal, nos estamos acercando a dos finales que hay que ganar, no sé si habrá al, alguien que crea en este equipo o no sé si Almirón estará concienciado de que puede mejorar. Lo cierto si él, sobre no, él... si él no lo está, apaga y vámonos. Lo digo porque sobre él pesa, lo acabas de decir en la crónica, su destitución. Sí, a ver, el Mirón sabe que tiene un ultimátum, si sí, en los dos próximos partidos que se juegan en tres días... El partido en Valladolid el sábado y el martes aquí contra el Girona no saca mínimo mínimo cuatro puntos. Eh, la intención del propietario es eh, la de destituirle y eh, buscar rápido un técnico que tenga todo un mes largo durante el Mundial para hacer una especie de nueva pretemporada, como si estuviéramos en verano con, con este escenario nuevo del Mundial y que bueno pues sea a cargo del equipo. Eh, insisto, <risa> siempre que Almirón no sea capaz de reconducir la situación y de empezar a ganar ya o sea que él lo sabe, eh, no es una cuestión eh, pecuniaria porque Almirón vino por poco dinero y se irá por poco dinero si no consigue esos puntos y ahora mismo esa es la situación seguramente no se le destituyó el lunes por la noche porque estaban ya encima estos dos partidos y no daba tiempo entre que traes a uno y se pone los mandos eh, prácticamente hacer ningún entrenamiento entonces esa es la situación actual el propietario no quiere dejar caer al club, ni mucho menos, además mucho económicamente le va en ello, claro. entonces esa es la, la intención. De todas formas, las posibilidades, mientras las matemáticas no digan lo contrario, el Elche tiene 26 partidos por delante, son muchos puntos, pero ya estadísticamente hablando, son pocos los equipos en la historia que estando en la posición del Elche han conseguido salvarse, por muchos partidos que queden. Tienes claro. que empezar a ganar ya, de cada cinco partidos tienes que ganar dos, ya tienes que empezar a hacer mucho de lo que no has hecho hasta ahora, porque es que prácticamente llevamos un tercio de competición y no has ganado un partido. Y qué morbo, ¿no? Porque nos espera el Valladolid. Mm -hmm. ¿Y qué estará pensando Pacheta, que fue destituido precisamente eh, por Bragarnic sí. y lo cambió por Almirón? Por ¿no? Almirón, sí. Mm -hmm. Recordamos que esto fue, que además lo, lo adelantamos, justo la semana antes del primer partido del playoff contra el Zaragoza, Eh, nos enterábamos de que Almirón había sido firmado y no había empezado ni el playoff. Eh, lo que demuestra, primero, que se equivocó, pero segundo, que eh, Bragarnic no pensaba en el ascenso. Él pensaba que el Elche no iba a conseguir el ascenso y que Almirón sería su entrenador en segunda. Luego reconoció que se equivocó con la destitución o con la no renovación de Pacheta. ¿Qué piensa Pacheta? Pacheta piensa en ganarle, sea el Elche o sea el Mallorca. Pacheta lo que quieres ganar, para él es un partido especial, seguramente hay quien pensará que es una vendetta personal contra Bragarnik, por no renovarle, pero yo creo que Pacheta es buen tipo, no es vengativo, y me da la sensación de que no. Además, él sabe que aquí se dejó las puertas abiertas de par en par. O sea, ahora mismo, si tú haces una encuesta de qué técnico, si pudieras elegir alguno de los eh, técnicos que te gustaría que dirigiese al Elche, hombre, que no estemos hablando de técnicos top que no vendrían, uh -huh. pero qué técnico te gustaría, yo creo que el primero de la lista sería Pacheta, porque mm, deportiva y humanamente dejó un sello de calidad que pocos entrenadores han conseguido eh, plasmar aquí en la entidad. Pues Bragarnic sí. si es lo que tú estás diciendo desde el pasado lunes ya quería destituir al mirón, pero no cabeza, se sí. le pasó por la cabeza eso significa que estará buscando. Sí sí, ellos ellos, ellos están ya moviéndose. De hecho eh, no digo que vuelva a sonar, pero la opción de Paco López que es una de las que, de las que dijo sí, al ofrecimiento del Elche está ahí, está ahí porque es un técnico que gusta eh, lo que pasa es que bueno, pues al final por lo que fuese pues Abragarnik no terminó de de yeah. convencerle, pero en el club están ya trabajando en la posibilidad de un entrenador. Bueno, pues la destitución de momento que no venga porque es verdad que hay dos dos encuentros, sería, claro. dos encuentros Valladolid y Girona muy cerca y cómo está eh, los entrenamientos, el ambiente. Bueno, porque en las declaraciones de Gerard Gumbao pues eh, ponen de manifiesto un poco la derrota sí. en la que se encuentran, están derrotados los jugadores. Eh, a ver, eh, del lunes aquí lógicamente va a ...cogiendo aire y vas viendo lo menos negro... ...pero si sí es cierto que esa eh, frase de Gumbaude... ...si no ganamos los dos pr próximos partidos... ...estamos muertos... ...yo creo que es una declaración de intenciones ¿no?... L ...refleja el, el ánimo que hay ahora mismo en la plantilla... ...saben que están en la cuerda floja... ...saben que no pueden pasar más semanas... ...y más partidos sin ganar... ...necesitan ganar... ...es cierto que una victoria lo podría cambiar todo... ...porque se vería de, de otra manera... ...no quiero decir que eh, ya ganando un partido te vayas a salvar... ...pero se vería de otra manera... Pero si esa victoria no llega eh, va a ser muy difícil que el equipo, porque es que estamos hablando de finales, partidos uh -huh. ante rivales directos. y si tú ante uh -huh. los rivales directos pierdes, eh, eh, estás liquidado. Y Bien. es lo y es lo que venía a decir Gerard Gumbau el otro uh -huh. día. Hoy tenemos rueda de prensa, mañana va a haber rueda de prensa. En principio, hoy no hay anunciado nada y mañana debe ser la rueda de prensa de Jorge Almirón, la previa del partido, porque además el partido es el, el sábado. Pues entonces estaremos pendientes, estaremos pendientes de sus mañana. declaraciones. Gracias Paco. Ategro, hasta luego. Saber que se puede, que se pueda, quitarse los sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, El tiempo en Terelj Radio Marca. Con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camdelch.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues esta sintonía nos indica la información que viene a continuación, una información muy útil si ustedes están en estos momentos, pues en algunas de las avenidas o calles del centro o de los barrios del municipio, porque conectamos ...de lunes a viernes... ...con la sala de control de tráfico... ...más o menos a esta hora... ...cuando se acerca... ...las 9 de la mañana... ...para saber el estado... ...precisamente del tráfico rodado... ...en el municipio, en la ciudad... ...en la trama urbana... ...allí en la sala de control de tráfico... ...se encuentra Jesús Iniesta... ...muy buenos días Jesús... Hola, buenos días Rosmaris... ...hoy es jueves... ...¿cómo está de complicado el tráfico en Elche? Pues a esta hora de la mañana... En el puente del ferrocarril, como es habitual, dirección Alicante, existen retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación Elche y en la calle Virgen de la Cabeza. En el puente de la Generalita, la circulación es muy densa, con retenciones en dirección Alicante. Circulación lenta en puente de Canalejas y puente de Santa Teresa, dirección centro. Tráfico lento también en las calles Juan Carlos I y en la avenida Alicante, en dirección a Torrellano. Circulación muy densa en la avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección norte, en la avenida de Don Bosco, dirección Matola y en los accesos a la rotonda de la YUP. Circulación muy intensa en los accesos a las rotondas con la avenida Santa Pola y retenciones importantes en la calle Teulada. Circulación muy densa en la avenida almansa con retenciones con los accesos a la rotonda con la Ronda Oeste y con la avenida de Novelda recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que estimar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, la calle Santana se corta hasta el próximo viernes en horario comprendido entre las 9 y las 18 horas. Se recomienda circular por la calle Sol José Falcorta hacia Fernanda Santa María. Y por último, recomendaros la utilización de las circulaciones, vías alternativas adelantar la salida y por supuesto ponerse el título de seguridad y hacer uso intermitente en todas nuestras maniobras también y especialmente dentro de las rotondas. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano Muy buenos días En TLEH Radio Marca, La Glorieta el programa que madruga contigo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 después de la información del tráfico vamos con la información del mundo y del país porque nos asomamos con esta sintonía a esa ventana que abrimos eh, todos los días para conocer las portadas de los principales diarios nacionales hoy son distintas las noticias que recogen en portada el país por ejemplo Eh, ...en la fotografía de portada... ...son los miles de partidarios de Bolsonaro alientan un golpe militar en ese país... ...pero también en la portada hay noticias eh, sobre la ley trans... ...que también se repite en otros eh, diarios... ...los socios aíslan al PSOE en las enmiendas a la ley trans... 10 grupos de la mayoría de investidura rechazan el aval judicial... ...al cambio de sexo hasta los 16... ...la medida requeriría apoyos en la derecha... ...si se quiere eh, sacar adelante... También hay otra noticia en el país, en portada, que el Gobierno admite en un informe interno el retraso en los fondos de la Unión Europea. Transportes ve necesario acelerar el ritmo de ejecución de las inversiones. Y también nos dice en portada que Estados Unidos sube tipos en 0,75 puntos por cuarta vez en cinco meses. Y hay una noticia de esperanza, y es que los científicos hallan explicación para la curación de una española de 36 años que ayudará a avanzar en el diagnóstico y en el tratamiento de los cáncer. Y es porque esta mujer es un caso único, ya que ha sobrevivido hasta 12 tumores. Es la noticia que nos trae El País en portada, también ABC en su portada pues nos eh, trae. Nos dice, nos habla de la anticorrupción que desmonta la coartada independentista de los herederos de Puyol y Más y pide hasta 21 años para 30 personas, 14 empresas y al PDCAT por la adjudicación de más de 218 millones. Sostiene que la trama del 3% actuaba de forma sistemática. Se inició con Convergesia Democrática de Cataluña y continuó pues con las nuevas siglas. Y otra de las noticias que nos hace estremecer, eh, que trae en portada del ABC, es que altos mandos militares rusos plantean el uso de la fuerza nuclear. Estados Unidos alerta de que las conversaciones tuvieron lugar en octubre, sin la presencia de Putin, por la creciente frustración en la cúpula ante el avance ucraniano el mundo que nos trae el mundo en portada la ley trans y nos trae a la ministra irene montero en el congreso de los diputados y dice montero reta a sánchez a rebajar la ley trans con el partido popular y otro de los titulares de los titulares del mundo nos dice que ceijo pone en marcha el rearme ideológico del partido popular acelera su plan de convenciones volcándose en la defensa del español fiscalidad y energía aprieta en la guerra del agua y las hipotecas y lleva a ceuta y a melilla nuevas propuestas de inmigración y en cuanto a la razón que nos trae en portada pues nos trae el triunfo el triunfo aplastante de netanyahu sobre el bloque de centro izquierda nos trae la fotografía de los vencedores de las elecciones en israel y otra de las eh, Eh, noticias que destacan su portada, el diario La Razón es que Génova revisa su estrategia tras el fracaso del Consejo General del Poder Judicial. Los varones del Partido Popular piden volver a la economía y no abandonar el perfil presidencial de Pacto de Ceijó. Y son mayoría los que entienden que el conflicto no les ayuda, porque ahí gana Pedro Sánchez. En Tele-Edge, radiomarca La Glorieta, el programa que madruga contigo. Trafic, autoescuelas y formación, patrocinador de las retransmisiones de Lati Go Balomano Elche en Tele-Edge. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Asociación de Palmereros de Elche, a al igual que hace unas semanas criticó la Asociación Bolén Palmeral... ...ha denunciado que la nueva ley del Palmeral, aprobada hace un año, está adormitando... Instan al Ayuntamiento y al Gobierno valenciano a que trabajen para cumplir con los plazos de esta normativa y que constituyan el órgano de gestión, el patronato, para proteger el oficio, entre otras muchas cosas, el oficio de palmerero, porque temen que esté en peligro de extinción. Pues bien, para hablar de ello, contamos con el nuevo presidente de esta asociación, que desde hace medio año está al frente de la misma. Él es Antonio Brotons. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Por qué piensan ustedes que el oficio del palmerero se puede perder? ¿Por qué está en peligro? Bueno, perder no es que se pierda. Está, digamos, en, en, en pasando por una mala época, como yo lo digo. ¿sí? Pues las causas son las siguientes. Primero, como tú bien has dicho al principio, la ley del palmeral no se ha aprobado. Ya lleva un año, un año desde que se aprobó, pero no se ha juntado... Y el patronato del palmeral, que tenía que haberse juntado a los tres meses, según la ley, de la creación de la ley, pues ya ha pasado un año y no ha habido ningún movimiento por parte del ayuntamiento ni por parte de la consejería. Entonces, no es que esté el palmerero en un peligro de extinción. El palmerero pues sale a trabajar y se va a trabajar en muchas en muchas ocasiones a palmeras que hay fuera del patrimonio de la humanidad. Pero sí que notamos pues un cierto... Eh, un cierto eh, ¿cómo lo diríamos? pues Entre las leyes que no nos protegen y las leyes que nos ignoran, pues estamos también como en un limbo administrativo nosotros. ¿Un limbo administrativo para qué? Porque, ¿qué, qué, qué, a, ¿Qué tienen ustedes pendientes para que se les reconozcan? No, nosotros no tenemos nada pendiente. Solo esperamos que la administración mueva ficha desarrollar el PIB, que es los palmereros ahora mismo somos PIB, bien de interés cultural, que se desarrolle en la ley del Palmeral para estar, porque nos apetece estar dentro del organismo de gestión, si se pudiera, del Parlamento del Palmeral, tener votos y representación. Y, y luego, pues, está el tema de las normativas que priorizan, por el interés general, los EPIs colectivos a los EPIs individuales, pero no determinan con qué EPIs individuales Usted debe trabajar. Es un poco un proceso un poco castiano, un poco de aplicar normativas, pero sin ninguna base en concreto. Vale. Y no nos dejan redactar las bases tampoco. O sea, que uh -huh. si le sigues o no... Sí. Es un poco... eh, ya, es para que los oyentes no, no se entiendan. Cuando hablas de EPIs, homologar los EPIs las herramientas de trabajo y el equipamiento con el que utilizáis los palmereros. Y sí, aquí está... Los EPIS están ya prácticamente todos homologados. Lo que pasa que las leyes Prioriza las plataformas, los EPIs colectivos, ante los EPIs individuales, pero no dice cuándo ni cómo, o sea, no dice si una plataforma debe ir por asfalto y no puede entrar en, en terrenos de huertos, no dice qué tipo de EPIs deben de utilizar los profesionales, aunque eso yo pienso que son normativas que deberían de aplicar o ¿no? de, eh, de los profesionales para poder aplicarla, pero... Vale, pero estás hablando de la de la ley de la normativa europea que prioriza la plataforma a la cuerda tradicional para subir en palmera. Bueno, la cuerda no tiene por qué ser tradicional. Eso también es... O sea, hay es eslingas homologadas al 100%. Ya hay una equipación para que nos entendamos homologadas al 100%. Si se quiere utilizar. Lo que pasa que el concepto de cómo y dónde utilizarla es lo que queda por desarrollar, ¿me explico? Y esto se tiene que desarrollar en esa normativa que el ayuntamiento debe hacer, debe elaborar, eh, y que ya ha pasado un año sin que se haya hecho absolutamente nada. Claro, claro, exactamente. Ni renovar personal, ni sabemos tampoco el presupuesto con el que cuenta la consellería, que en teoría la generalidad debe de descubrir el 50%. Del coste del mantenimiento del palmeral o de la nueva gestión del palmeral tampoco se ha hecho nada sobre el, la sistema el sistema de riego tradicional que es un poco la supervivencia del palmeral o sea no, no, O sea no se ha hecho nada de nada que está congelado como si no se hubiera eh, presentado la ley pero si seceptó solamente hay que ir moviendo las pistas una a una pero la administración ahí lo tiene Sin hacer nada de nada. O sea, la administración ahora ritmo tanto el ayuntamiento como la consellería, como la Generalitat, no han hecho lo que dice la ley. O sea, no, no han hecho nada. ¿Y esta situación cómo les está afectando día a día al palmerero, a ustedes? Pues muchos de nosotros, para sobrevivir, diversificamos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que salimos de hecho a trabajar, lo mismo montamos jardines, lo mismo llamamos mantenimiento de jardines, lo mismo llamamos mantenimiento de árboles, o sea, para sobrevivir, nosotros pues somos un poco camaleónicos y diversificamos el trabajo y nos ocupamos de más cosas. ¿Cuándo podríamos estar un poco apoyando a, a, a lo que es el, el palmeral delce, limpiándolo y demás? O sea, están todas las calles llenas de dátiles el suelo lleno de dátiles ¿Por qué? Porque no ha habido ningún acuerdo tampoco con la privatización de las palmeras Porque hay que podar, o sea, están aproximadamente un 50% yo diría de las palmeras ahora mismo que presenta el, el Ayuntamiento de este sin podar. Cuando sea, van a privatizar algunas podas pero tampoco lo han hecho. Bueno, usted lo ha definido muy bien. Parece mentira que en un palmeral tan extenso como el que todavía tenemos aquí en Elche, ustedes, los palmereros, tengan que irse fuera a trabajar, a buscarse la vida, porque no hay dinero para contratar a los palmereros para podar las palmeras y acabar con el chapapote de dátiles que, bueno, que que, que, que, que provoca muchas quejas de los usuarios, de los peatones. Pues, Antonio Brotons, ¿qué vais, qué vais a hacer, aparte de esta denuncia pública?, Pues aparte de esta denuncia pública o este requerimiento no a una negociación, acercarnos en una mesa y hablar, que es por el interés general y es por el patrimonio de la humanidad y es por el palmeral, pues seguir trabajando. Nosotros ya hemos hecho, ya hemos instado al ayuntamiento a que mueva ficha, pero no no mueve ficha, está como yo que sé, pendiente de otras cosas. Pues, pues la he por no llorar. El Ayuntamiento no solo tiene que mover ficha, la Generalitat ahora está aprobando sus presupuestos autonómicos, debe incluir esa partida para el mantenimiento, ayudar al Ayuntamiento a mantener los huertos de palmeras. Y ha comentado también una cosa, que ustedes están esperando a ser incluidos en ese bien de relevancia local. ¿Qué va a suponer para el oficio que se ha declarado bien de relevancia local? Pues no lo sabemos aún. Esa es la incógnita que nos tienen ahí a la espera. O sea, lo primero, pienso yo, que debe de reunirse la Generalitat, la, la Consejería, definir hasta dónde, cómo y cuándo llega el BID, el que se reúnen los técnicos, el bien de interés cultural, el, que, el palterero, o sea, cómo que será… Eh, no lo sé, no lo sé, es que no, no, no, no, no han hecho nada de nada de nada. Entonces, esta dejadez nos lo tiene los tres inquietos y molestos, como es normal. Y tampoco el ayuntamiento… Ha instado, habrá instado la consejería pero yo pienso que la consellería no ha hecho nada. Entonces, hasta que no se reúnan esos órganos, son los que en un momento dado seleccionan, dictaminan y hacen normas, no podemos hacer nosotros nada de nada, aparte de hacer esta pequeña denuncia pública y otras que se hagan más adelante también. Pues para terminar, le he preguntado cómo están ustedes eh, los palmereros, pero ¿cómo está el palmeral en estos momentos, en 2022, a finales de este año? En realidad, según mi opinión personal y la de muchos profesionales, incluidos técnicos, está a raíz de ese limbo administrativo, sobre todo el tema del agua es muy importante, el tema de la no compactación del suelo, el tema de cuidar las palmeras como se ven, está, ya lo dije en una ocasión, un porcentaje muy alto de las palmeras, sobre todo las más brillosas, las que están más, las más centenarias, están como en este como una especie de coma vegetativo, se llama técnicamente, o sea, ni están vivas ni están muertas, pero es posible que más adelante se estén perdiendo igual, ¿vale? Porque la compactación del suelo es una de las cosas a la palmera. No hay que olvidarse de oasis, a una palmera no le gusta ni el asfalto, ni los adoquines, ni que le ni que le monten un aparcamiento. Entonces, muchas de esas palmeras están ahora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 Triste, triste, así es, así es. Antonio, esperemos que esto cambie y ustedes puedan hacer algo para cuidarlas mejor. Y sobre todo que el ayuntamiento también cambie esa esa visión de no encorsetarlas en tanto asfalto y aparcamiento. Claro, claro, claro. O sea, aparte de que se reúna el, el patronato del Palmeral y que se empiece a gestionar la ley del Palmeral, debería de hablar un plan director. O sea, eso es este, segunda prioridad. Primera prioridad que se reúna para que se aplique la ley, y luego un plan director de gestión, de uso y gestión del palmeral. Eso es prioritario también, porque no se puede tratar a las palmeras así. Entonces, debe haber un plan director que diga lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y que sea aprobado por ley, por mayoría. Entonces, con ese plan director ya podemos decir, no, pues aquí no podemos poner hormigón, porque hay una línea de palmeras. ¿Me no podemos poner asfalto, porque hay una línea de palmeras. Ay, pues vamos a hacer, en vez de un janil, otro huerto aquí. O sea, las actuaciones que se hacen hacen, muchas de ellas, mal porque no hay un plan director que discamine qué es lo que hay que hacer exactamente en un sitio bueno o en otro. Pues tanto por la compactación, los malos suelos, las malas aguas, y luego el picudo, que no para de comer, que pañeras también, o sea, es una problemática un poco yeah, desesperante. Yeah. Eh, Con el plan director, si hubiera estado en marcha, ¿se podría haber hecho el huerto de Rastoy como se ha hecho, que acaba de terminarse y se ha abierto al público?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 reclamaciones, que son las de todo el colectivo de palmereros, nos quedamos. Gracias, Antonio Brotons. Nada, nada a mandar, venga. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Son las nueve en punto de la mañana, hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Glorieta de este jueves 3 de noviembre. Según la previsión de Vicente Bordonado, hoy tendremos un día muy nuboso, pero sin precipitaciones y el viento de poniente va a elevar las temperaturas. Alcanzaremos una máxima de 26 grados, pero hay algunos puntos, sobre todo en las pedaneas, que podemos llegar a los 29 grados. En estos momentos, según la estación meteorológica de Tele-Elche, hay 19,1 grado de temperatura y el termómetro va subiendo. En una mañana en la que esperamos la visita del presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, vendrá a presentar de forma oficial su apoyo a la candidatura de Elche para albergar la sede de la Agencia Espacial Española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 Hoy tendremos a Chimo Puig en Elche y a la consejera de Innovación también, por lo que hay que preguntarles, si es que admiten las preguntas de los periodistas, qué promesas de las realizadas en Elche se han incluido en los presupuestos autonómicos de 2023. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 Y en la crónica deportiva, Paco Gómez nos ha contado que el Elche Club de Fútbol tiene dos finales, antes del parón liguero por el Mundial, este sábado en Valladolid y el próximo martes en casa, frente al Girona. También nos ha mostrado las declaraciones del jugador Gerard Gumbau. Ha señalado que si no se ganan estos dos encuentros, el equipo estará muerto. Ha habido también en su crónica deportiva declaraciones del entrenador Jorge Almirón, porque sobre él pesa ya el ultimátum del propietario Christian Bragornitsch. Si no se gana, los próximos encuentros llegará su destitución, la destitución del entrenador. Bien, pues vamos a comenzar cuando pasan tres minutos de las 9 de la mañana. Vamos a comenzar nuestro relato informativo y lo hacemos con esta sintonía. Lo hemos dicho en nuestro sumario de titulares, las obras para recuperar el ar del rastro hoy en el barrio de La Zapatirey, de la Zapatillera.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 Pues hay novedades en cuanto a la formación de palmereros en Elche. La Torreta, el Instituto La Torreta ha comenzado su andadura como centro integrado de formación profesional y a partir de ahora tan solo impartirá grados de ECP. Es una noticia que nos está contando nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días.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 El alcalde que estuvo ayer en el Instituto de la Torreta en esa rueda de prensa para presentar los planes de estudio de los ciclos formativos señaló que eh, el pleno de este mes de noviembre de la Diputación Provincial pues se aprobará la modificación presupuestaria para pagar al Ayuntamiento el coste que tiene la expropiación de los terrenos unos 4 millones y medio de euros para construir el ...el Centro de Congresos en esa parcela de Altavix... ...una vez aprobado esa modificación presupuestaria... ...el Ayuntamiento abonará a los propietarios la cuantía... ...y según el Alcalde en este mismo año... ...quedará terminado todo el trámite de la expropiación. Acabo la modificación presupuestaria... ...cuando ella culmine, cuando se produzca... ...y culmine con, con los plazos de exposición pública... ...y tengamos la disposición, disponibilidad de los recursos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 Y en cuanto al estado actual del Parque Natural de hondo ...Vicen Sansano ha señalado que los dos embalses... ...el Poniente y Levante... ...se encuentran desecados en estos momentos... ...tras ese brote de botulismo del verano... ...en el que se se ha producido una mortalidad... ...del 2% de las aves... ...a pesar del brote y de la amenaza también... ...de estas empresas... ...la nidificación de este año... ...según Sansano, ha sido excelente. El censo de septiembre... ...que es el último que tenemos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 Y hablamos de la Granada Mollar porque tiene a una excelente embajadora para su promoción, es y además muy conocida, es la cantante Alaska, que ya es la imagen de la nueva campaña de la Granada Mollar. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. Alaska es la protagonista de la nueva campaña, la reina de todas las granadas que ha puesto en marcha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 Pues la Concejalía de Desarrollo Rural, por su parte, ha impulsado unas jornadas infantiles para promocionar la granada mollar. Se llevarán a cabo mañana viernes en la Plaza de Baix y el sábado será en la Plaza de Castilla, con talleres de cocina, manualidades y gincanas. El concejal del área, Felipe Sánchez, ha asegurado que estas actividades son una herramienta para acercar la granada, el producto estrella que se cultiva en el Camp Elche, a los más pequeños de la casa.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 ...un plan de la empresa Mixta Agües de Elche... ...de la Confederación Hidrográfica del Júcar... ...actualmente nos encontramos en una situación... ...dicen de riesgo de desabastecimiento... ...se han priorizado por ello las medidas... ...orientadas a evitar pérdidas de agua... ...e incentivar el uso responsable por parte de la ciudadanía... ...este plan de emergencias además recoge el descenso de consumo desde 2005 hasta 2019 se ha reducido un 14 por ciento además la demanda del agua en elche es mayoritariamente por uso doméstico un 75 por ciento seguida del consumo municipal en colegios jardines o centros sociales también la industria y por último el uso comercial o de servicios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 Y tenemos que abrir la página de sucesos, por desgracia, hablándoles de un accidente mortal que se produjo ayer por la tarde en el centro de la ciudad y en el que se vio implicado un camión de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza. Sobre las cuatro y cuarto de la tarde, una mujer de 62 años falleció al ser arrollada por ese camión en la calle Filé de Fora, a la altura del Carrer Ángel, en la replaceta de Espontos. Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo pudo confirmar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 Y hoy, representantes sindicales de comisiones obreras de El Chico Marca salen en dos autobuses hacia Madrid para participar en la movilización convocada a mediodía en la Plaza Mayor con el fin de reclamar aumentos salariales. Aunque el incremento de los precios se haya moderado, la inflación sigue siendo alta. Los alimentos también se han encarecido mmm, casi 15%. El repunte de los tipos de interés y un mayor coste de la vivienda está provocando... ...pues esa pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores... ...por ello los sindicatos han asegurado... ...que seguirán con las movilizaciones... ...seguirán saliendo a la calle para pedir al empresariado... ...un desbloqueo de los convenios colectivos... ...y un aumento salarial. Y por otro lado, ayer el Ayuntamiento y la protectora Vais Vinalopó firmaron por primera vez un convenio de colaboración por el que de las arcas municipales saldrán 7.000 euros para esta entidad, con el fin de que continúe con sus campañas de concienciación contra el abandono y el maltrato animal. Escuchamos a Laura Jiménez, responsable de la protectora de animales Vais Vinalopó. Continuar, como bien decía, 27 años llevamos trabajando, empezamos... en eh...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 Y también la próxima semana se realizará el Festival de Jazz Press, organizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche con motivo de su 25 aniversario y en colaboración con Visit Elche con Turismo. Escuchamos al concejal, Carles Molina. Nosotros como Visit Elche, en este caso como turismo, hemos decidido colaborar en el festival porque por la importancia y por la singularidad de esta propuesta que nos ha hecho la, la productora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 La Glorieta con Rosmary Alonso. Like Todo, el latino. Latino. Todo el pop latino. Muy bueno. te va? Te va? la emisora con la música de moda. Muy buena FM. Infórmate en el 966 22 47 47 o en publicidad puntalcomunicaciones.com qué, ¡Qué bien suena la muy buena. muy buena! ¡Todo el pop latino! ¡Hola! ¡Soc Orgánic! Después del sector Quint y el Pla, pasemos al següent nivel. L'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el barri de Pont Nou y Carrus Oest.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 Estación de Servicios el Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. La Glorieta, con Rosmari Alonso. En Elche tenemos un pintor, Tomás Almela, que ha llegado a convertirse en uno de nuestros mayores representantes del paisaje y uno de los artistas locales más conocidos por cómo ha sabido pintar. ...el palmeral... ...por primera vez se va a preparar... ...una exposición de toda su obra pictórica... ...bajo el título... ...un faubista entre huertos de palmeras... ...maestro del paisaje... ...se va a inaugurar la próxima semana... ...el 11 de noviembre... ...en la lonja medieval de la Plaza de Valls... ...pues bien, para hablar de esta iniciativa... ...contamos con el comisario... ...de la exposición antológica... ...y con el biógrafo de Tomás Almela... ...José Manuel Sola... ...a quien damos la bienvenida... Muy buenos días, José Manuel. Muy buenos días, Rosemary, buenos días. Esta exposición antológica, pues no sé el trabajo que habrá llevado detrás, pero estamos hablando de 80 años de trabajo de Tomás Almela. ¿Cómo habéis conseguido, supongo que has tenido la ayuda de su hijo, del hijo del pintor, cómo has conseguido reunir toda la obra pictórica? que vamos a ver en esta exposición? Pues vamos a ver la trayectoria de 80 años, de 80 años trabajando. A mí me gusta hacer la aclaración de que Tomás va a cumplir el próximo diciembre eh, 88 años y tenemos obra precisamente de, de, de sus 8, 9, 10 años de edad, cuando era alumno de, de la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura con, con Ildefonso Cañizares y, y, y luego pues se eh, siguió su formación de la mano de, de José Pérez Gil en, en Alicante entonces eh, ha sido la trayectoria ha sido la andadura de cerca de cuatro años que inici que, que iniciamos eh, Tomás y yo para redactar su, su biografía oficial es una publicación que saldrá en estos en estas próximas semanas y eso pues mm, me dio además de que yo conocía personalmente a Tomás hacía años y, y conocía su trayectoria su obra pues de recopilar todo, Pero han sido estos últimos eh, dos años lo que llevamos mmm, preparando la exposición y los cuadros son de colecciones particulares o son los que Tomás ha conservado una una pequeña parte son de coleccionistas mmm, particulares y alguna entidad pública como como el patronato del misteri como el museo de Pusoll como la fundación mediterráneo. Eh eh que nos prestan obra muy muy muy significativa y alguna de ellas lo es por los premios que en un momento determinado recibieron y otra porque es obra que, que que marca un antes y un después en la trayectoria de Tomás... y la mayoría proceden de su colección particular. Y eso mmm, va a ser el el, el, el el elemento característico de la exposición dividida en dos partes por por por el por el volumen tan tan grande que tenemos de de de, de, de, de, de informar de de contar su trayectoria eh que eh, era obra es obra que no ha salido nunca y ha sido vista en público. Claro, porque Tomás Almela es muy conocido por cómo, creo que es un maestro de la palmera, nadie ha podido reflejar la palmera como él hasta el momento, eh, pero dices que tiene obra que todavía no ha salido, ¿esa obra cómo se caracteriza?, ¿es también paisaje?, Sí, fundamentalmente Tomás es es un paisajista. Eh, eh los hermanos Tomás y Manuel Martínez Blasco ya decían eh, en una publicación del año 83 que que que yo cito en alguna ocasión por lo simpática que es, que que Tomás es es eh, ante todo un fauvista y es y es cromáticamente decían que era cromáticamente fantástico. Eh, y su obra mm, especial la, la, ellos ellos eran amiguísimos eran muy muy muy íntimos y se conocieron durante tantos y tantos años y es verdad que es un, es un paisajista que tenemos en la ciudad identificado con, con el leche oasis de palmeras el, el, el huerto y, y, y, y los magníficos rincones y, y encantadores que, que, que nos proporciona pero mm, la exposición también pretende sobre todo pretende desmitificar ese, ese, ese aspecto de su trabajo paisajístico y mostrar el recorrido que a lo largo de, de, de los últimos eh, 60 años ha hecho por toda la provincia eh, se ha recorrido la sierra de icana eh, desde Guadalés a denia bajando a guardamar toda la provincia en el, el paisaje de la provincia lo, la, lo ha sabido plasmar fantástico la montaña licantina ha sido su, su, su, su debilidad y el palmeral y la palmera ilicitana en montaña alicantina y eh, ¿cuál es eh, eh, qué cuadro porque de 80 años de trabajo qué cuadro como biógrafo has escogido para plasmar la, las tapas, las portadas del libro de Tomás Almela? Pues hay una obra que es absolutamente encantadora que, que, que es el el Tomás es el Tomás al límite y es un pequeñito retrato que le pinta a su hermano rafael eh, de, de escasas medidas mmm, si no recuerdo mal es de 41 por 27 centímetros eh, algo menos que un, un, un a 3 que va a estar protagonizando precisamente toda la, toda, la, to, toda la exposición las dos salas expositivas a veces lo pequeñito concentra mucha mucho mucho cariño mucha mucha información Y, y esa mirada de Tomás que se mm, refleja en, en ese retrato que le pinta a su hermano Tomás, eh, Rafael... Mm, ...es el hilo conductor de, de toda eh, la secuencia de la exposición... ...porque los dos hermanos van de la mano. Eso es lo que iba a preguntarte. ¿Qué relación tiene Tomás con su hermano Rafael? Pues eh, a pesar de la diferencia de edad, Rafael es, es ocho años mayor... Eh, rafael eh, y tomás llegan un momento en que se mietizan eh, hay una compenetración extraordinaria delante del caballete toda la familia me ha, me, ha, me ha comentado decenas de veces que uno empezaba un cuadro y sin coincidir en el, en el estudio porque horarios de trabajo horarios de comidas la familia y demás no era posible ese día y el otro lo terminaba sabiendo perfectamente a su hermano lo que quería lo que quería transmitir y viceversa ahí hay, hay, hay una anécdota con rafael en su casa que mmm, cuando estábamos estaba yo terminando la, la biografía de ambos eh, le decía eh, rafael ese cuadro ese cuadro no, no, no, no lo tenía yo que lo he localizado por cierto está sin firmar de quién es? dice pues no sé si es mío o es de mi hermano y rafael y rafael es eh, la enciclopedia de la familia su memoria es extraordinaria Con lo que te ha ayudado a terminar esa biografía, esa publicación, ¿cuándo saldrá? Dices que para Navidades... Eh, Pretendemos que salga para Navidades, efectivamente. También habéis conseguido una web, en la web oficial de Tomás Almela podemos ver precisamente su relación con su hermano Rafael, que es muy estrecha, toda su obra pictórica, sus etapas, pero podemos ver... En estos momentos que está haciendo Tomás Almela, ¿qué está pintando? Tomás ahora mismo está está eh, dibujando eh, precisamente esta última etapa, la última etapa, la quinta etapa que, que yo mm, denomino en la, en, la, en el recorrido expositivo de las dos salas de las dos salas de exposiciones, eh, que es la de Montaña Alicantina. Y está ahora mismo eh, trabajando, él continúa trabajando, estaba haciendo este, este eh, precisamente el martes eh, pasado, día 1 que era fiesta, eh, estuvimos con él, durante toda la mañana, y fue muy simpático el vídeo que le grabé de 10 minutos, eh, dibujando un boceto de, de, un, de un paisaje en blanco y negro, que va a estar para estar precisamente proyectado en una televisión en la sala de exposiciones, porque es la última grabación y hay cierro porque no me da tiempo a, a preparar más material para, para mostrarlo en las salas, eh, de, su, de su capacidad precisamente de, de, de, de no parar. ¿Qué aportación ha hecho Tomás Almela a la pintura local, a la pintura ilicitana? Es difícil contestar pero a mi juicio muchísima y piensa que esta generación que ahora mismo de grandes autores que tenemos en la ciudad que han cumplido ya los 60 y están cercanos a los 70 años de edad, fueron algunos de ellos alumnos suyos. Vamos a tener en cuenta los 40 años como docente enseñando todo todo todo lo que sabía a generaciones y generaciones de alumnos que, que, que lo iban a buscar.cio de los cuales, 18 años de los cuales fue profesor de or del chocolater. ahí tuvo la oportunidad de influir en muchísimas personas, muchos de esos chavales, Ahora son eh, graduados, licenciados en Bellas Artes, con posiciones de trabajo, con, con, con, con eh, responsabilidades eh, eh, inimaginables en aquel momento, profesores de facultades de Bellas Artes. Y cuando los he entrevistado para su biografía, todos me han argumentado lo mismo. Eh, gracias al impulso de aquel señor, Tomás Almela, cuando íbamos a las aulas a, a, a bocetar escayolas en el, en el caballete, Eh, ...yo eh, tomé la decisión. Es increíble. Eh, un gran maestro Tomás Almela. Y esta exposición antológica es la primera vez que la vamos a ver. Eh, ¿Cuántas exposiciones ha hecho Tomás Almela en Elche? ¿Por qué ha expuesto tan poco? Él ha expuesto bastante, lo que pasa es que sí que es verdad que las últimas hace ya años y siempre fueron colectivas. Eh, algún individual, perdón, en de la antigua y desaparecida Galería Vincent, que abrió su, su, su amigo Paco Moré, Francisco Moreno, en, en, la, en la calle eh, Capitán Lajier número uno, aquello, aquel proyecto de, de, de sala duró apenas tres años y medio, y eh, nos estamos remontando ya a los primeros años de, de la década de los 90 y luego participó en muchísimas exposiciones colectivas solidarias sí que es verdad que individuales él ha sido muy tímido él es, es, él es una persona muy tímida y eso pues nunca además le, le proporcionó interés eh... La situación actual de Tomás, la edad, el empuje con la biografía, le ha hecho mucha ilusión y nos ha dejado hacerle esta exposición antológica. Y es la exposición que se merece, no la podemos perder. como Son cinco etapas, ¿cómo las has dividido esas cinco etapas? 80 años en cinco etapas, como son? Pues son son las etapas que simplemente tratan de, de, de simplificar eso para entender mejor esos och, 80 años de trabajo que muestran desde sus inicios su formación académica cuando era un chaval o un adolescente después eh, una segunda en, en, en, en un primer caso una segunda época que eh, se consolida como paisajista y es y es reconocido Eh, esas dos etapas esas dos épocas mmm, de, estarían en la sala de, de la, la sala amazónica de en la torre de la calahorra que va a estar ambientada como como su, si se tratara de su estudio de su estudio personal allí va a estar se va a mostrar su caballete objetos personales eh, cacharros llenos de pinceles que él ha usado a lo largo de los años y ha conservado tubos de pintura su maleta y eh, Y nos pasamos a la, a la segunda sala, en la sala Lonja Medieval, donde están las tres épocas restantes, eh, donde encontramos una obra que marca un antes y después, el árbol. Yo invito a, a todo el mundo a, a detenerse en esa primera obra que vamos a encontrar en la sala, que la pinta en 1977, donde ve un cambio radical. Y ahí empieza a interesarse por la montaña alicantina, por el paisaje alicantino. Luego pasamos a la época de montañas Alicantinas, Salinas Mediterráneo, dunas y pinadas, que son colecciones que desarrolla durante décadas y no salen de su casa, no se van a mostrar ahora mismo por primera vez. Y la quinta época, que es la más reciente, que abarca desde el año 2017 hasta a la actualidad, donde pinta pinta el cubismo, pinta hm geometrismo y sigue Con la eh, simple eh, eh, desarrollando el paisaje alicantino elche le ha reconocido a tomás almela esa aportación y ese valor que tiene como artista yo creo que sí con el cariño de todos nosotros a lo largo de años y años y años pero eh, oficial públicamente lo vamos a hacer ahora porque es un momento ideal ideal en su trayectoria en su en su, en su situación personal y eh, y bueno, es un, es, un, es una ocasión que, que tenemos como espectadores para disfrutar de un trabajo extraordinario extraordinario va a haber uh -huh. un catálogo, va a haber una, una, una, una documentación la exposición está absolutamente documentada para entender cada momento ¿Te has sentido solo o apoyado por las instituciones públicas? Apoyado, lo que pasa es que es un trabajo eh, que hay que hacer desarrollar en solitario y que llegado el momento, pues evidentemente, instaladores, montajes, eh, organización, coordinación, eh, hasta el responsable de, de, de tramitar eh, la, la, la, la Policía de Seguro con la Compañía de Seguros, bueno, pues es preciso que ahora nos, nos, nos apoyemos todos. Pues José Manuel Sola, gracias por explicarnos este modo de homenaje que se le va a rendir a nuestro... Maestro del paisaje A Tomás Almela Parreño Gracias y a su hermano Rafael Y a su hermano Rafael La Glorieta Con Rosemary Alonso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 Alicante es tierra de luz y agua de vida, vientos de alegría y fuegos de fiesta, mucha fiesta. Porque Alicante es Expo Fiesta, la gran feria nacional de todas las fiestas populares. Sí, tradiciones y culturas, moros y cristianos, sogueras y barracas y boatos, música, trajes. Todas, todas las fiestas están en Expo Fiesta, del 4 al 6 de noviembre en IFA, entrada gratuita.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 Tonight. So watch me bring the fire, set the night light Shoes on, get up in the moon, come on me, let's rock and roll King come, kick the drum, rolling on like a rolling stone Sing song when I'm walking home, jump up to the tablerone think down call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong huh. This is getting heavy, can't hit a baseball I'm ready, life money get yeah, this beach train like money huh. this go all the lord